1965 bremen alemania nos encontramos en una fábrica de objetos de loza de un día a otro el ritmo habitual de trabajo se quebró por la mitad docenas de platos estallaron sin causa aparente no los tocaba nadie todos pensaron en alguna causa racional pero el sentido común también se debilitó cuando los fenómenos extraños prosiguieron tazas floreros operas, jarrones día tras día se partían volaban por los aires caían de sus estantes eran aquellos momentos en los cuales la investigación parapsicológica en Alemania se encontraba en un punto álgido un investigador se había convertido en referencia para todos se trataba de Hans Bender de la Universidad de Friburgo un hombre de ciencia que estaba realizando extraordinarias aportaciones y que fue inspiración para muchos estudiosos de la época uno de ellos acudió a la fábrica de Bremen pronto averiguó que uno de los paradigmas de Bender se estaba cumpliendo a la perfección detectó que el caso correspondía a una clara infestación no había fantasmas, había y no es poco un foco emisor para los fenómenos alguien que parecía desencadenar sin querer y sin utilizar medios conocidos aquellos sucesos, en todo punto, insólitos se trataba de un muchacho del que solo se conoce su nombre de pila se llamaba Heiner, tenía 15 años Bender había descubierto que habitualmente era un joven adolescente quien se convertía en foco de un fenómeno de poltergeist en este caso había decenas de testigos de los hechos cuando en las fichas de cada uno de los episodios el investigador escribía el nombre de los testigos el de Heiner siempre estaba presente a partir de ese hallazgo su labor se limitó a la del seguimiento tras detectar su presencia en la escena de los hechos cada vez que se desencadenaban los fenómenos informó a los dueños de la fábrica de sus conclusiones la respuesta de la empresa fue tajante despidió al joven como era de esperar la normalidad volvió a la empresa En el hospital psiquiátrico de Bremen investigaron al muchacho. En ningún caso se determinó que fuera el causante voluntario de los hechos, ni mucho menos que los falsificara. Simplemente, que una suerte de energía manaba de él causando el alboroto. Se dictaminó que Heiner manifestaba tensiones conflictivas con signo de agresividad a causa de una serie de antecedentes familiares que le habían marcado profundamente. Tras el diagnóstico, el joven encontró un nuevo trabajo en un establecimiento de electricidad. Ocurría esto en marzo de 1966. El Poltergeist, entonces comenzó a sucederse nuevamente a su alrededor su trabajo consistía en cablear un muro de la ciudad junto a sus compañeros en concreto su misión era taladrar el cemento y colocar tacos en los cuales se insertaría posteriormente un aplique para colocar los cables El trabajo lo hacía bien, con corrección, pero minutos después, casi con solo la fuerza de su presencia, aquellos tacos saltaban por los aires despedidos a varios metros. Tras conocer que Heiner seguía siendo el foco de inquietantes fenómenos, el propio Hans Bender tomó las riendas de la investigación. El estudioso de Friburgo logró algo insólito pudo filmar los acontecimientos de este modo logró demostrar dos cosas que los hechos se producían en presencia del joven y que sin embargo no tenían explicación física aparente a raíz de aquello los psiquiatras del hospital de Friburgo tomaron en consideración el caso trabajaron sobre su problemática personalidad se consiguieron progresos mejoró su actitud se liberó de los traumas y lo más sorprendente para algunos y esperado para otros cuando logró estabilizar su situación emocional en torno a él ...dejaron de suceder fenómenos extraños...